28 de julio. ¿Qué, ¿Cuántos meses serían? ¿De qué? De 21 programas. ¿De 21 programas? Empezamos en febrero, si mal no recuerdo. Ajá. Marzo, abril, mayo, junio, julio, como cinco ¿Cómo meses. Cinco meses, parece que fue ayer. ¡Ay, qué emocionante! <risa> Yo insisto, porque no aceptamos la propuesta de Funk desde hace como dos años, pero sí, es bueno. Un, es un buen ejercicio, o sea, que nunca nos habíamos, bueno, no, no, no que nos hayamos atrevido, sino que no nos habíamos hecho el espacio. Exactamente, dicen que, que no es que no puedas, es que no te haces el tiempo, así que... Bueno, comencemos a saludar chicos, saludamos a todos los que nos están prestando sus oídos el día de hoy Muchísimas gracias por estar al pendiente de todo lo que hacemos, el maestro y yo Así los que me vienen a la mente de rapidísimo, Maru, Lalo, Leti, Citlali, eh, Mariana Delia Delia eh, Iván Ay, sí, Iván me dijo que ya estaba, desde ayer me dijo que ya estaba pendiente para el programa de Lupita. hoy, así que saludos a Lupita. Iván, ¿no me has platicado cómo les fue con el regalo del patrocinador nuevo? De la semana pasada, de los de Primero Café, la cafetería de barrio. Ah, platíquenos, por favor, mándenos mensajito para saber cómo les fue en su desayuno y que me deben la, la vista de ese bebé, ¿ya ven? Por cierto, ahorita... Parece que de los que se ganaron el premio, el único, la única persona que falta por ir es Maru. Ah, ok. Ah, bueno, hay que darle tiempo. Sí, es que claro. a lo mejor anda buscando con quién ir. Desde luego. <risa> ok, pues gracias a todos, chicos. Si alguien me quiere mandar mensajito para mandarle saludos eh, ya de forma particular, me lo hacen saber por medio de un mensajito y claro que sí. Vamos a saludar patrocinadores. Alimentos veganos Isis. George, si ya andas por ahí eh, espantando la lluvia. Por favor, hazte presente, porque, ¡ah, pobrecillo! ¿Cómo les ha tocado estos días esas tremendas lluvias, esos granizos tremendos? Y ahí aguantan, Sortear chicos. Sortear la tormenta esperándolo para satisfacerlos con sus elementos. Claro, se ponen sus botitas de plástico y aguantar agua, porque ahí en esa esquina donde ellos están, cuando llueve mucho, comienza a subir el agua, y bueno, es un susto tremendo, porque no sabes si correr para ahogar tus pies o correr para mojarte, pero bueno. Ahí están ellos. Saludamos también a Granola Gourmet. Ya saben que hacemos panecillos ricos para todos, chicos. Saludos a la Rueda Cartonera, donde encontramos, ¿qué, maestro? Libros, café, tés, una buena conversación. Y hoy tenemos un, eh, en los controles eh, de lujo, tenemos a Juan Pavel Fong. Pavel Fong. Hay dos Fong, chicos, sí. aunque ustedes no lo crean. Es una clonación. <risa> sí. Sí. <risa> Tenemos el, el, el gusto y el honor de que hoy Pavel esté dirigiendo los controles del programa. Y tenemos también un saludo muy especial para el buen Ixbalanqué, porque fue su cumpleaños el sábado y ahorita creo que tiene por ahí una mini fiesta donde le están festejando su cumpleaños. Así que Ixba, que cumplas muchísimos y por más. Cien, y le vas a reservar un rol a Pavel, ya se lo prometió. Sí, eh, hay testigos, ya lo estamos diciendo, entonces lo tiene que guardar. ¿Cómo le va a hacer? No sé. Saludamos también a frutas y verduras finas y selectas del buen Rogelio y de Hugo Barrera. Hugo Barrera. Saludos chicos a los dos, espero que Rogelio ya esté muy bien de salud, que ya sí. esté sano al 100%, que ya haya ganado un poquito de peso. Sí, y... porque él padeció de dengue y los moscos se, lo, se lo echaron al plato. Sí, la verdad es que lo dejaron flaquito, entonces... Por favor, Rogelio, cuídate mucho. Y recuerden que ellos le llevan sus verduras en su casita, ¿eh? a la puerta de su casa. Una llamada. Es más, les vamos a, a Directamente decir... del mercado de abastos, calle 10, número 21. ¡Ah, maestro, me sorprende! Ya o sea, me lo aprendí porque luego me llaman la atención. Por, por favor, ¿qué era eso de andar dando otros domicilios? Fíjense bien, les voy a dar el número de teléfono al que pueden hablar y, y, y hacer sus pedidos directamente, el teléfono de la bodega es eh, 3671-2030 o al celular 3313-507624, a cualquiera de esos dos, o pueden entrar a su página de Facebook, que se llama así, Frutas y Verduras Finas de Rogelio Hurtado. Hurtado. Así que ahí lo pueden encontrar también. Y pues a nuestro patrocinador más nuevo, que es Primero Café luego Existo, Recuerden que es una cafetería de barrio, está ubicada ahí por. López de Legazpi e Isla Trinidad, en, en la confluencia de esas calles. Ahí en la pura esquinita. Eh, si quieren ver todo lo que ellos, todos los eventos que ellos tienen, lo pueden buscar ahí en Facebook, ahí van a ver sus fotos, sus videos. Ahí están. Cualquier duda, ahí está el número de teléfono al que se pueden comunicar. Desde desayunos hasta la, hasta cena, la cena. Todo el tiempo. Ok, pues el día de hoy, chicos, vamos a hablar de varias cosas al, a, en este programa. Pero uno de los temas más importantes, ¿se acuerdan que la semana pasada dijimos que habíamos puesto música del grupo Nietzsche? Porque al invitado le gustaba mucho. Bueno, pues hoy les vamos a contar un poquito de la historia, no del grupo. Sino de Jairo Varela, que fue uno de los fundadores de ese grupo que es emblemático para Colombia, ¿no? Sobre todo para, para Cali. Sí. Dentro de, del, del mundo de la salsa, a todos aquellos que nos gusta, todo mundo conocemos al grupo Nietzsche. Todos hemos tarareado, cantado, silbado, bailado alguna canción de ellos. Y también lo hacemos porque los programas anteriores estuvimos uh, sacando testimonios de personas con COVID, y entonces para relajarnos un poquito, pues hoy vamos a pasar musiquita. Pero, fíjense bien, antes de, de, de pasar con eso, eh, el, ¿qué fue? El viernes, sí, el viernes de la semana pasada, recibimos una llamada donde nos preguntaban si íbamos a hacer otro programa acerca de COVID-19. Y ya le, yo tomé la llamada y ya contestamos, le digo, yo creo que no, ya hicimos dos, yo creo que es más que suficiente del, del tema, ¿no? Y eh, ya pregunté que por qué el interés, y ya me dijeron, oye, es que yo acabo de conocer tres personas, bueno, no acabo de conocer, sino acabo de saber que tres personas, llamados amigos míos, fallecieron de COVID-19. Esto no fue aquí en Guadalajara, fue en... El Salto. ¿En El Salto? Sí, por allá, por la zona de Puente Grande. Ah, bueno, por allá. Y eh, pues esta persona quería expresar que pues allá también en su población hay este problema ya de COVID y que la gente está, está muriendo, ¿no? Entonces, pues no, no sé ahorita, no sé si más adelante hagamos otro programa según siga esto, pero bueno, seguimos recibiendo testimonios de gente conocida y en lo personal, en el círculo de nosotros, eh, tuvimos que darle el día de ayer la noticia a mi mamá que su mejor amigo falleció de COVID el sábado. Fue una muerte muy rápida, eh, él se contagia por una tercera persona, eh, donde él convivía, ella, ella vive ahí y, y pues son cosas que uno no puede evitar, ¿no? No, no puedes eh, saber si sales y te contagias hasta que presenta síntomas. Pero la cosa es que él, él se enferma, presenta los síntomas y en tres días fallece, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí hay que cuidarnos, chicos. Digo, ya al menos del círculo cercano a nosotros cada vez está se más está, cerca. Se está cerrando. Ajá, se está cerrando. Alguien me decía por ahí que a todos nos tiene que dar... Pues probablemente, pero entre más se tarde, yo creo que es mejor, ¿no? A ver si se va debilitando <risa> y, se y ya. se pasa de largo mejor. Ajá, y hace como, así como que no te ve o, o algo. La verdad es que sí es preocupante. Eh, mucha gente menciona que pues por la edad. Pero yo creo que es preocupante para todos, uh -huh. porque probablemente nuestro estilo de vida no nos da las defensas suficientes para resistir una enfermedad nueva, porque el problema es que es una, una cosa nueva, los médicos uh -huh. ellos lo expresan, que aún no saben cómo tratarlo. Más aparte, que no a todos nos dan los mismos síntomas como ya lo hemos platicado. Entonces, pues chicos, mi corazón está triste por esta situación. Él era una persona muy, muy amada por nosotros. Mi mamá tenía, no sé, mínimo 40 años de ser su amiga. Entonces ya se imaginarán no cómo está ya de triste, pero bueno, lo aceptó. Entonces les pedimos a todos que hay que cuidarnos, hay que respetar. Eh, esto de la distancia y pues todo lo que ya sabemos, Y ¿no? de la de gente que no cree, ¿no? Bueno, también es comprensible porque me da la impresión de que tiene que ver como con el proceso del duelo, cuando, en, cuando hay una muerte o Ajá, una enfermedad estamos terminal. platicando hace rato. Este, la negación. Primero Ajá. la negación y es una manera como decir, es que a mí no me va a dar, no existe eso porque no lo quiero ver. Uh -huh. Y luego viene la ira, ¿no? ¿A quién le echo la culpa? Puede ser el gobierno, puede ser el vecino, ¿con quién me voy a desquitar esta frustración? Uh -huh. Y luego viene la conciliación. Es como la tercera etapa. Entonces dices, bueno, no ya voy a comer bien, porque dicen que si tengo un buen sistema inmunológico, este ya no me va a dar. O no y me voy a sentir tan pero mal. Y luego viene la depresión. Son las cinco etapas que los psicólogos eh, trabajan, la depresión, donde eh, hay la desesperanza, esto no tiene futuro. Y al, fin, al final la, la aceptación, ¿no? Porque no queda de otra, ¿no? Al es la cuentas, realidad. La, la muerte es una, una, es una mera transición. Fíjate que yo estaba platicando hoy en la mañana con una amiga y ella, ella me decía que, que para ella lo más preocupante, aparte de la enfermedad, era pensar en el encierro uh -huh. o sea que si te ya si te hacen el examen y sales positivo el pensar que tienes que estar aislado por completo dice ahí creo que sería donde yo personalmente dice comenzaría como a, a titubear porque creo que mi cerebro en ese momento va a ser más fuerte que yo uh -huh. dice entonces me va a estar mandando mensajes negativos dice y ahí es con lo que yo no sé si podría lidiar F o no fíjate me, me estás haciendo recordar cuando vino Adrián el médico que él, él es un, una persona que ya tuvo COVID ya salió de allí uh -huh. y él decía que el daño más grande que siente él fue el daño psicológico claro es un daño psicológico que ahí está No, y, y de él, o sea, yo me pongo en, en su lugar, ver que sacan a tu mamá en la cápsula, en la dices, cápsula? ¡Oh, Dios, o sea, lo voy a volver a ver, o ya no, o ya me contagié. En, en el caso de, del amigo de mi mamá, que estamos platicando de Javier, la situación ahí fue que se enfermó él, él estaba viviendo en ese momento en la casa de su hijo. Entonces, eh, se enferma él y se enferma el resto de la familia. Uh -huh. Entonces, lo quieren cuidar, Pero los otros miembros de la familia también tienen temperaturas altas y, no sé, dolor de cuerpo, todas las molestias, ¿no? Entonces, pues te quiero cuidar, pero también me siento súper mal y tengo que agarrar valor porque entonces te tengo que llevar. Pero ya el momento de llevarlo, pues ya no fue el momento ideal, ¿no? Pero bueno... Dejemos los temas tristes, chicos. Como dijo Adrián, éramos, ¿te acuerdas que dijo? Éramos felices y no lo sabíamos. Y no lo sabíamos. Yo estoy completamente segura de eso, chicos. Éramos felices de levantarnos a las 5, 6, 7 de la mañana, a la hora que cada quien se levantaba, meterse a bañar, irse sin desayunar, ir, ir en el camión eh, apretado o peleándote con los otros carros. Quizá quedarte sin comer, comer muy tarde, hacer las tareas, desvelarte, irte de fiesta aunque estabas cansado, eh, renegar del trabajo. Éramos felices con todo eso. Y tristemente ahora que nos dicen, no te doy chance, relájate, quédate en tu casa, ya no somos tan felices. O sea, lo que pedíamos aparentemente de un descanso, ya no lo queremos, ¿no? Así no lo queremos. Por eso hoy nos vamos a ir a la musiquita con Jairo Varela. Sí. Yo les dije la semana pasada que a mí me gusta mucho y de hecho repetimos en el programa 20 una canción que pusimos en el programa número 1 porque a mí me encanta. Entonces eh, hoy les vamos a hablar de él porque coincidió en que el maestro y yo estábamos viendo un documental. Que se llama Busca por Dentro. Si ustedes pueden encontrarlo, chicos. La verdad es que el maestro y yo lo vimos por televisión abierta. En el canal 22. En el canal 22. Casi no vemos televisión abierta y ese día coincidió que estaba ese. En lo que entraba en Netflix. Ese, <risa> ese documental. Y no sé si lo podamos encontrar ya directamente en YouTube. Yo hoy encontré, pero solamente partes. Eh, un minuto, dos minutos, así fue todo lo que encontré. Pero ojalá que, que lo, lo pudieran ver, lo pudieran encontrar. Es muy, muy interesante. Está dedicado a Jairo. Obviamente está involucrado el grupo, el grupo Nietzsche. Nietzsche. Pero bueno, ahí les va un poquitito. Eh, el tema del, del documental es Busca por Dentro. Va a ser nuestra primera canción del día, el vocalista en esta canción, que creo que es eh, en todas, según yo, eh, bueno, creo que nada más en la última de, del día, creo que en esa no es Charlie Cardona, el vocalista, pero bueno, esta canción de Busca por Dentro, eh, a mí me recuerda, en el documental se menciona que Jairo, eh, de hecho, sale él ahí grabado, donde pide una disculpa por no ser la persona perfecta, Él sabe y él reconoce que cometió muchísimos errores en cuestión de convivencia eh, con la familia, con su familia, que es su esposa, sus hijas. Eh, ¿Qué pasa? Él dedicó demasiado tiempo a la agrupación. Ya les vamos a ir ahí platicando. Eh, entonces, la gente que lo rodeaba, incluso sus hijas, mencionan que él era una persona... Muy tierna, él era muy cariñoso, pero en su forma de ser, ¿no? Ellas expresan que tenía todo esto guardado, nunca lo sacaba, no le era fácil sacarlo. Y si a eso le sumas que él estaba completamente perdido en el trabajo, sí su gente sentía que él los quería, que los amaba, que eran importantes, pero no estaba físicamente ahí. Entonces, mucha de la gente expresa que la forma de hacerle saber a ellos que los quería o, o pedir disculpas por esta falta físicamente era en las canciones. La creatividad. Exactamente. Era como la forma que él tenía de expresar. Entonces, por ejemplo, esta canción de Busca por Dentro tiene frases como no sé decir que te quiero, pero me entrego quererte a ti. Ese es mi vicio. Eh, de ternura estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar, pero lo intento No arriesgo mucho, pero lo intento Si me toca perder, lo reconozco Abrázame, ten piedad de mí O sea, él, él pedía, comprende mi forma de ser Pero aquí estoy, ¿no? Pero sí lo intento, sí lo hago Quizá no soy el máximo, pero estoy ¿no? Es, es mi forma. ¿Y a qué vamos? A que de repente no todos sabemos expresar nuestros sentimientos y quieres que la otra persona lo entienda, pero no le das ni, ni poquito de pistas, ¿no? Para que lo entienda. Entonces, chicos, hay que buscar por dentro de cada uno y saber de qué somos capaces de dar, ¿no? Sale. Nuestra primera canción del día, Pavel, por favor, busca por dentro, disfrútenla, chicos. Mi grupo Nietzsche de Cali, Colombia. Ah, Sí. Palabras al hablar, pero sincero. Uno que otro defecto, eso lo acepto. Quizás no el indicador, pero me ofrezco. No soy el sol que quema, pero cariento. No sé de poesías, pero enternezco. De pronto, un poco tosco pero acaricio y quererte a ti así esa es mi visión. busca por dentro Regresamos, maestro. ¿Qué Excelente. tal? Muy bien. Aquí estábamos bailando con Pablo. Estábamos, exacto, poniendo a bailar. Oigan, chicos, no sean malitos. Tenemos una duda si nos estamos escuchando bien, bien al, al 100 o si hay algún eh, problema por ahí de audio. Iván, si me puedes hacer algún comentario, por favor, para, nada más para saber si vamos bien o lo volvemos a empezar. <risa> ah, no es cierto. ¿Le gusta esa canción, maestro? Bastante. Sí, está bonita, sí, ¿no? Buena. Sí, es parte de la salsa. Está la salsa dura que le llaman o la salsa brava. Saludos, a Alex. Con Robin Blades y, y toda esa playa de, de, de músicos del jazz latino. Uh -huh. Y ya llegó la música más románticona con. Con los colombianos, sobre todo. Fíjate que una, una de las características que tiene el grupo Nietzsche, que todas sus canciones son muy románticas. Así es. Sí tienen una que otra un poquito más rápida. De hecho, hay una que se las voy a poner el siguiente programa, porque hoy ya teníamos es escogidas estas, pero yo no sabía que ellos tienen una canción dedicada a México. Uh -huh. Entonces, eh, la próxima semana se las ponemos y ya les platicamos a ver qué... ¿Qué es, tal, ¿no? Es que de hecho los mexicanos y los colombianos pues, nos parecemos mucho, ¿no? Compartimos sí. muchos los dos océanos, Colombia también lo bañan sí. los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Saludos a Angelito en Puerto Vallarta, que de hecho él está enamorado de una colombiana. Sí. No sé qué le dio, pero lo tiene. Y de hecho, y los, los escritores colombianos reconocidos pues se han sí. desarrollado aquí en México, García Márquez, Álvaro Mutis, sí. Fernando Vallejo que como que le sienta bien el clima y casi somos muy parecidos. Y a ellos les gusta mucho la música mexicana, sí, el mariachi y todo ese rollo. Sí, la verdad, sí. Y, y los dos son países muy bonitos. Sí. Con sus carencias y sus virtudes, pero son países muy bonitos, ¿no? Y sí, sabemos por la gente colombiana que nosotros conocemos que sí somos bien queridos allá, ¿no? Los mexicanos sí. en general. Saludos a Ale. Él me, me está diciendo Ale que sí nos escuchamos, que nos acaba de sintonizar. Saludos, Ale. Tienes retardo, pero llegaste. Ah, no es cierto. Eh, dice Iván que si sí nos escuchamos bien. Entonces, Marianita, ¿cómprate otro teléfono? ¿Serás tú, Marianita? <risa> dice tu papá que si puedes comprar otro teléfono <risa> que se escuche bien, por favor. Dice eh, Leti y Lalo que nos oímos muy bien y la canción estuvo linda. O sea, es Marianita. Sácala <risa> bailar, Lalo. Lalo, dime que estás bailando con Leti, por favor. ¿eh? Te estamos poniendo así pruebas romanticonas ahí para que. Tengas una tarde muy Lety linda. Leti y Lalo son nuestros doctores de confianza. Nuestros do doctores favoritos. Favoritos. Uh -huh. Dice Citlali, yo lo sintonicé, ya empezaba el programa, pero ahorita hasta el profe soy clarísimo. ¡Wow! Ah. Bueno, es que ya me dieron una serie de instrucciones. Sí, es que ya he regañado. Cualquiera habla no, bien. me dieron instrucciones. Ok. Ah, ya, ya nos explicó Marianita por qué no se escucha bien. Bueno, no lo vamos a decir al aire, porque luego pueden salir enojados. <risa> ok, chicos, pues fíjense, yo les platico un poquito de Jairo Varela. Eh, él nació el 9 de diciembre de 1949 y falleció el 8 de agosto del 2012. Él nació en Quibdó, Colombia. En el Choco, creo, ¿no? Bueno, ah, sí, bueno, yo así Ajá. lo encontré, pero sí. sí en el me departamento que del Chocó. Sí. Ah, ok. Él fue músico, cantante, compositor, director y fue uno, de, uno de los fundadores del grupo Nietzsche, eh, que es uno de los grupos más emblemáticos de Colombia y de la música de salsa. Como decíamos hace rato, todos los que nos gusta este género de musical los conocemos. Sí. O sea, aunque sea una canción, y después me van a dar la, la razón, ¿no? Sus padres se llamaban Pedro Antonio Varela Restrepo. ¿Por qué me suena ese apellido, maestro? Es muy común en Colombia, Restrepo. sí. ¿sí? ¿Será que en alguna serie estaba ese...? Sí, como aquí López o García. Ah, yo soy fan de las series colombianas, chicos. ¿Será que por eso me fue familiar? Su mamá se llamaba Teresa de Jesús Martínez Arce. Su primer contacto con la música se produce a los nueve años de edad en su ciudad natal. Su talento artístico y habilidad... Comercial los hereda de su abuelo Eladio Martínez Vélez Considerado por los histori Historiadores como uno de los primeros Industriales de Colombia Del abuelo aprendió también Mecánica, ebanistería Y guitarra Antes lo hemos platicado muchas veces Como la gente antes tenía eh, Aprendía muchas cosas ¿no? Lo que pasa es que los nuevos modelos Educacionales te quieren en enfocar Nomás en un pequeño espacio uh -huh. Como que te limitan Y yo me acuerdo de Kierkegaard, de, tiene una frase que decía, si me nombras, me limitas y me niegas otras posibilidades que yo pudiera hacer Y ahora todos tenemos etiquetas, ¿no? Es como Ajá. lo más común. Tú eres mecánico etiqueta. y a callar. Ajá. Oh, no, lo peor de todo es que la gente llega y se presenta y te dice, soy abogado, doctor, eh, X, pero ya llevan la etiqueta por delante, si ¿no? no sal, si no llevas un título universitario, no eres nadie. O sea, aunque tengas la experiencia de, de vida, uh -huh. pues si ahorita yo recuerdo... José Saramago, uh -huh. premio Nobel, el, el, el escritor lusitano, él no tenía ningún título universitario y ganó el premio Nobel. Fíjate. Por cierto, yo les recomiendo ahorita que estamos con esto de la pandemia hay un libro muy padre de que él que, que se llama, si no recuerdo, Ensayos sobre la ceguera. ¿De quién es? De José Saramago. Okay. Está padre, ahorita tiene que ver con esto de, de que todos estamos medio ciegos. Sí. Ok, bueno, seguimos, es que se los voy a poner luego allá en la página, chicos eh, Dice, Varela empezó componiendo temas muy enmarcados en el género de la salsa clásica Y luego incursionó en los sonidos y géneros del Pacífico colombiano Lo que se convirtió en el sello mu musical del grupo Nietzsche Y sí, son, es muy, muy notable cuando es una canción de ellos O sea, ya esperas nada más la voz, ya conoces a todos los, los vocalistas y ya sabes, es no, sí es Nietzsche, ¿no? Varela fue investigando... Ah, fíjense, bueno, más adelante les voy a platicar esta segunda parte de su, de su biografía, que bueno, la trajimos muy, muy resumida, ¿no? Pero, fíjense bien, una de las cosas que mencionan en este documental es que, así como les, les comento, que él tuvo que pedir una disculpa Por, por esta falta física o, o, o de demostraciones cariñosas ante su familia y su gente, bueno, también se, se muestra que es porque él era muy, muy, muy dedicado a su trabajo, o sea, pero de una forma tremenda. Eh, entrevistan a varios de los músicos que, que trabajaron con él y ellos dicen, es que nuestros días de grabación era llegar a las 7, 8 de la mañana y nosotros terminábamos al siguiente día A las o 9 de la mañana. Pero hay una cosa. No un tirano. O sea, ellos estaban cansados. Ustedes imagínense los vocalistas. Otra vez, otra vez. vuélvelo a cantar. Así no lo quiero. O sea, él di ellos dicen que era completamente crítico de su trabajo. Él era siempre en busca de la perfección. Claro, del concepto que él tenía como perfección. ¿no? Lo uh -huh. que a él le gustaba. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban todos tirados. Cansados de estar trabajando 24 horas sin comer. O sea, de repente, él no se daba cuenta adentro del estudio. Él no sabía si era de día, si era de mediodía, era de noche. Él no sentía hambre porque él estaba escuchando y escuchando todo el tiempo, no haciendo las modificaciones necesarias. Entonces, en esta canción que se llama Cali Ají, sucede una, una situación muy chistosa donde no salían los coros. Y cambiaba la palabra y no salían los coros, y otra vez, y no, y él estaba desesperado. Entonces, alguien por ahí hace la broma y le dice que si no sería, porque pues todos tenían hambre. Entonces, eh, hacen ahí todos la petición de que es que hay que encargar algo de comida. Ellos pedían salir por algo de comida y él les dijo, no, porque si ustedes salen, no van a regresar, o se van a tardar mucho y yo necesito que esto quede. Entonces, alguien menciona que ya por lo menos trajeran un pan de bono. Entonces, no, pues que sí. El cerebro de él cuando escuchó pan de bono se puso a trabajar y dijo, ahí tengo el coro. Este a ver, coro. nadie sale, se acomodan todos y díganlo de esta forma. Y de esa hambre que ellos tenían ese día, de, de la sugerencia de traer un pan de bono, fue de donde quedó el coro. Ahora, ¿qué es un pan de bono? Eh, viene del italiano, según dice aquí, porque parece bono, bono, bono. que lo descubrió un panadero italiano, entonces significa pan del bueno. Pero uh -huh. es algo como muy tradicional en Colombia. Yo la verdad es que nunca lo había escuchado. Sí lo escuchaba en la canción, pero no lo ligaba. No creo que sea más bueno que tus roles. Ah, no, eso es definitivo. Bueno. <risa> <risa> pero bueno, le vamos a dar chance. Este es un pan que se hace... Son como una especie de bollitos Ajá. que se hacen con harina de yuca, maicena, queso fresco, mantequilla y algunos ingredientes que ya no les voy a decir por si acaso hacemos pan de bono. <risa> no es cierto. Eh, pero es un pan que ellos utilizan como para estar gusgueando lo que Ajá. nosotros le llamamos aquí O para acompañar su comida como Un virotito aquí ah, Pues es un bollito, Ajá. sí, es un, es un bollito tal cual eh, Pero dicen ellos que ya es una tradición de muchísimos años Donde especialmente en los pueblos ellos se dedican a tener este pan siempre Entonces sí, vamos a hacer un intento a ver qué tal nos queda ese pan de bono Sí. y En el atelier de Mitch en el taller ah, Sí, ya tenemos un taller, chicos Ya tenemos un tallercito No nos vamos a ver tan Como un laboratorio de alquimista Tan presumidos Anda, Tenemos nuestro laboratorio, me gusta más ese tema Así que chicos, les vamos a dejar esta canción que se llama Cali Ají. Disfrútenla, dis, disfrútenle, perdón, y pónganle muy mucha atención al coro. a ese coro y van a, a... Imagínense a muchos músicos muriendo de hambre, al director... Y gritando. Ajá, al director <ríe> no escuchando esa hambre de ellos, pero que cómo de esa hambre sale ese coro, ¿no? Y que es una canción de las más famosas de ellos, de, de las más bailables, y pues ahí está, ¿no? La música no está peleada con la comida. Claro que no, al contrario. Ah, es sí. un maridaje. Ah, sí. Ok, pues, Pavel, por favor, la segunda del día. ¿Regresamos? Ya estamos. Chicos, fíjense que estamos aquí, baile, baile con Pavel. <risa> eh, y y está, yo me estaba acordando, estábamos platicando con él, eh, y, y mi mente andaba girando Divagando. en otro lado como diario. Y bueno, me vinieron dos cosas a, a la mente. Una, que en lo que yo estaba investigando, que era esto del pan de bono, eh, pues es algo muy común en Colombia, ¿no? Pero lo chistoso es que ya hubo alguien que lo comercializó Y ya te vende la caja, así como aquí hay cajas para hacer hot cakes, allá hay cajas para hacer pan de bono, así tal cual, ya nada más le echas agua y todo perfecto. Entonces pues le digo al maestro que, pues la verdad, eso no es hacer pan. No, sea, no, no, no. Hacer panecito es amasar todo, tu ir leudar, ingredientes, eh. exacto, cuidar el tiempo de leuda. Bueno, pero en fin, ya les vida Ver cómo crece, cómo está viva la masa. No, y cómo huele. Es, ese aroma que suelta al momento de, de que la masa está creciendo. Y bueno, otra, otra cosa que me acordé, fíjense, estábamos platicando aquí con Pavel, eh, en lo que bailamos platicamos y estábamos diciendo que, eh, pues esto, ¿no? De, de que qué tanto nos gusta bailar, y yo me acordé que en una ocasión que fuimos a bailar al Casino Windland… Eh, El maestro siempre anda bailando, ¿no? Y a nosotros nos dicen, de repente, es que párense a bailar y pues el maestro y yo en tiempos normales bailamos todos los días. Entonces, de repente salir a bailar para nosotros es el goce de de verlos a ustedes cómo bailan, ¿no? Uh -huh. Nos gusta mucho apreciar cómo es que la gente disfruta el momento de estar bailando cómo se mueve, porque ya cuando estás allá realmente no importa tanto si tienes una buena técnica, si vas en el ritmo de la música, ¿no? Ahí se, se, se trata de estarlo disfrutando. Y bueno, nos pasa una vez que estábamos sentados en una mesa grande, yo fui al baño y regreso del baño y yo veía que todos los que estaban en, en la mesa conmigo me estaban viendo y como que se reían, pero nadie me decía nada. A los minutos yo pregunto por el maestro, y luego y el maestro fue al baño y oh, todos hicieron cara así como de... De que nadie me quería decir qué estaba pasando y yo, pues, ¿qué estaba pasando? Pero yo quedé sentada dando la espalda a la pista de baile. Pista. Entonces, eh, pues no, me seguían platicando, pero yo sentía que su mirada se perdía hacia la pista. Entonces dije, no, algo está ocurriendo en la pista que yo no me estoy enterando. Y volteo y, ¿qué creen? Era el maestro bailando con alguien más y yo, ¡ah! ¡oh! ¿En qué momento el maestro está bailando con alguien más que no soy yo? Obviamente, lo digo de broma, ustedes saben que entre él y yo no hay conflicto. Nosotros siempre bailamos con otras personas con todo el gusto del mundo, ¿no? Pero, pues yo no conocía a la persona que estaba bailando con el maestro. El maestro, obvio, ni se enteró que yo lo estaba viendo, ni se enteró de nada. Él disfrutó su canción y todo. Termina la canción y regresa a la mesa Y pues yo con mis ojitos lo veía así como pidiendo la explicación, ¿verdad? Así, ¿con quién estás bailando? Bueno, ya soltaron la carcajada a los de la mesa y bueno, ya me platicaron. Que lo que pasa es que la señora fue por ti, ¿no? Lo que pasa es que se me hizo muy interesante porque la señora llegó conmigo, pero temblando. Y ya era una, una persona, no, un, mayor, unos, 60, unos 60, años, 60 años más o menos. Pero estaba nerviosa, entonces... Muy medio, guapa la muy, señora, gu sí. muy arregladita y todo. Ella y la salió señora al casino, me dijo, que es que me da mucha pena, pero... Yo cuando lo vi bailar, yo quiero bailar con usted. No sé cómo me atreví a venir a pedírselo. Aprovechando, dice que la maestra se fue al baño. <risa> Vengo Dijo, por usted. Dice que ella no sabía cómo se atrevió, pero sabía que lo tenía que hacer. Que tenía que bailar conmigo. Y le dije, pues señora, no tiene que preocuparse. A darle. <risa> a lo que venimos. A lo que Pues esto estamos, para eso venimos, ¿no? Claro. Pero se me hizo muy interesante cómo la señora venció ese... Miedo. Ese miedo y le gustó lo que estaba viendo. sí. Entonces dijo, yo quiero hacerlo, o sea, ella en su memoria espejo dijo, yo quiero ser, no sabía bailar la señora, pero yo le metí unas vueltas, ¿no? no sé. <risa> <risa> <risa> es que fíjense, es parte de lo que nosotros decimos, cuando salimos a bailar, no te tiene que importar si lo haces bien o no ante los ojos de los demás. A ti lo que te tiene que importar, número uno, si llevas una pareja ya contigo, es que esa pareja y tú lo estén disfrutando. Eso Comunícate con ella. Exacto, que haya una comunicación. Visual, física. Que te rías porque te equivocaste, quizá te pisó, la pisaste. O sea, esas cosas siempre suceden y no hay por qué pelearse. ¿Qué suele suceder? Cuando estás con esa pareja, luego te peleas. Es que no me indicaste bien, es que tú te fuiste ah. para el otro lado y por qué giras así y por qué te detienes. Esas cosas son parte de la diversión. Número dos, si no vas con esa pareja y tú en el momento sacaste a bailar a alguien, tampoco te preocupes por ser el maravilloso bailador que el mundo espera. Eh, Preocúpate porque esa persona que está bailando contigo, en ese roce de las manos, sienta una buena vibra. Te equivocas. Ay, pues es que a lo mejor la chica está guapísima y te pusiste nervioso te equivocaste. No pasa nada, estamos jugando, diría Luis. Saludos a Luis, si, si nos escucha, él siempre dice, no pasa nada, estamos jugando, estamos jugando, ¿no maestro? Sí, es un juego, es una diversión. Malo cuando ya estamos ensayando para las presentaciones. No, no, no. ¡Ay sí, chicos! Agárrense porque la maestra se enoja. ahí sí! No, no es cierto, pero de verdad, siempre disfrútenlo. Nosotros tenemos la esperanza de que este año podamos hacer algún baile eh, ¿En, el Club de Leones? en el Club de Leones, ya lo platicamos de hecho con Miguel Ángel, que es el encargado ¿El administrador, y él dice que él está en la mejor disposición, en el momento que nosotros queramos de hacer bailongo con grupo en vivo la orquesta ya la tenemos, la orquesta ya la tenemos hasta todo, nada más que nos digan que ya, <risa> ya se puede hacer, y pues bueno eso es otra cosa, nosotros espero que vayan Pavel Sí, Pavel va a estar ahí, por supuesto y Sergio Funk, primero Tam. Pavel y luego Sergio y luego Funk, Sergio. son los dos primeros eh, la, la idea... Ah, no. Ya sé, ¿qué les iba a decir? Nosotros estuvimos investigando porque, pues, obviamente comprendemos que, que todos estamos desesperados por querer volver a las clases, ¿no? Pero estuvimos investigando y UDG sacó un comunicado la semana pasada, si mal no recuerdo, sí. donde dicen que no ha pasado lo, lo más fuerte de la pandemia, no. de los contagios. No. Que lo más fuerte viene para septiembre. En septiembre es el pico. Mediados de septiembre. Ahí es donde de verdad vamos a saber... ¿Hasta dónde vamos a llegar de, de contagios? Y en, nosotros hemos platicado en nuestra amiga eh, vecina muy querida, que es la que nos mantiene al tanto de todo esto. Y fíjense, hay comentarios, eh, es triste, pero los hospitales no están llegando a, a, su máximo, a, su capa, a su máxima capacidad para decir que están realmente colapsados en número de personas que están internadas. ¿Por qué? Porque las personas están falleciendo. Entonces, ya dejan ya las camas libres. Exactamente. O sea, es triste, pero es lo que está ocurriendo. Entonces, si esto ocurre ahorita y vamos para lo más fuerte, pues hay que agarrarnos, chicos. Sí. O sea, de verdad hay que hacer lo posible porque, como decíamos hace rato, esa enfermedad pasa así como de laditos, como de niños, ¿no? Sí, que sí. cerramos los ojos para que no nos vieran. Que ahora no me vean. Ajá, <risa> sí, cierro los ojos y no me entero. Pues hay que intentar que esto sea lo mejor. Tómense el escorpionazo, ya lo saben. Háganlo una vez por semana. Sí se cansa uno de estar exprimiendo limones, pero es de lo mejor que hay, ¿no? Vol Volteen que... a ver, no, no vayan a ser como la... ¿Te acuerdas de la película de Reversible? Ah, sí. Se sí, lo recomendamos, está fuerte, ¿eh? Para es muy, muy que fuerte, les, que... pero ¿ya la viste, Pavel? Reversi Irreversible. Irreversible. Ah, la tienes de tarea. Buenísima, es, es de las mejores películas, pero ¡oh! sí es muy fuerte Es que en esa película, bueno, les voy a dar una pequeña introducción De repente van a ver que la cámara se mueve para todos lados y no puedes ver nada Y es porque se está haciendo tarugo para no ve, querer ver la realidad Tú eres el que te anda moviendo Tú eres moviendo, el que estás moviendo viendo. porque no quieres ver Sí Esa película está fuerte, pero está padre irreversible Sí, sí, búsquenla Ajá. Ah, del 2002, del... ya Pavel aquí nos está ayudando. ¡Qué óvole! Eh. ¿Eso de la...? De, ¿Cómo dijiste la Sam, otra Sam ¿La inca... quinta G o qué? Ah, la 5G, ¿La ya cinco? llegó Radio radiocartón. Sí. Ya está aquí en radiocartón. <risa> eh, no te rías, Pavel, es en serio. Ok, chicos, pues les decíamos hace ratito que, que el grupo Nietzsche es emblemático, ¿no? Sí. Esta canción que sigue... Creo yo que a, a Iván, que nos están escuchando y a Lupita, creo yo como que tener la idea de que a, a Iván le gusta mucho esta canción. Y si no, Iván, pues tú dijiste Se aguanta. Que sí. Te la vamos a dedicar. Esta canción se llama Una aventura. Uh -huh. Es de las canciones que yo creo que todos nos sabemos, los que estamos metidos, pues, en este género musical. Eh, la identificas perfecto, te sabes poco más del coro, si no es que te la sabes completita, ¿no? Entonces, eh, vamos a escucharla, por favor, Pavel, es nuestra tercera canción del día, y ya venimos a platicarles lo, lo feo que sucedió con Jairo, así de forma el desenlace. rápida, el desenlace de su vida, sale chicos, la baila, Lalo, te quiero bailando. vuelta, chicos. ¿Qué tal? Dice Iván que mega clásica. que lo único que pediría para ser feliz al cien por ciento es que fuera bachata. Ah, okay. <risa> no se puede todo en esta no, vida, no. Iván. A ver, chicos, pues vamos a... Al cierre. Al cierre. Ya les platicamos todo lo bonito de Jairo, bueno, tuvieron un... Ya después les vamos a contar lo que fue ya la historia, ¿no? Del grupo, pero en general acá, Varela, pues fue una persona súper exitosa, ¿Y qué creen? Que él tenía problemas con la ley. Eh, dice que fue investigado varias veces por presuntos nexos con el cártel de Cali. Uh -huh. Pero él siempre decía que no. O sea, él siempre se defendía y alegaba que se trataba de una persecución por parte de la élite política de Cali. Quienes, al parecer, según él, no entendían, fíjate, lo que hemos tratado en otros programas, cómo era que un cantante de piel negra podía ser tan exitoso financieramente. O sea, como que ahí no les cuadraba porque era negro. Oye, ni que hubiera sido esto hace 500 años, o sea, mm. pero bueno, las envidias, pero, pero ¿no? Pero el clasismo nunca ha desaparecido en América Latina. Y yo creo que ni desaparecerá. Claro que no. A como vamos. Ok, y fíjense, lo peor de todo es, eh, ahí en el documental mencionan que parece que quien lo delató ya para cuando lo detienen, porque a él... Eh, dice que uno de los momentos más difíciles de su carrera fue en el diciembre del 95, porque fue arrestado, estaba en Cali y lo llevaron a la cárcel de Palmira, donde pasó un año encerrado acusado de enriquecimiento il ilícito y lavado de dinero. Uh -huh. El que lo acusa parece ser y que lo pone para que lo puedan deten eh, detener fue su tío. Uh -huh. O sea, una vez más se demuestra que el enemigo... Está, contigo, ¿verdad? está ahí cerquita fue liberado en el 96 tras comprobarse que tales acusaciones eran falsas bueno, pero él era tan metido en el trabajo como ya lo mencionamos que él estaba en la cárcel y él recibía las visitas del grupo completo para grabar dentro de la cárcel y para seguir escribiendo canciones y bueno él hace eh, una canción eh, que se llama A Prueba de Fuego Estando ahí, eh, en este periodo donde estuvo eh, encar encarcelado, ajá, hicieron el álbum que lleva el mismo nombre de esta canción. Es una canción donde él expresa pues, todos sus inconvenientes ¿no? de haber sido acusado, juzgado por un país que él defiende tanto, que él muestra hacia el exterior de una forma tan exitosa, ¿no? Donde sí, el mundo sabe un representante, que, que Exacto, él era un representante, el mundo sabía que Cali tenía buena música, buenos músicos y excelentes lugares. ¿no? Pero mira, también eh, son víctimas, ahorita me, me pongo a pensar, yo me supongo que los capos eran los de Rodríguez Orihuela, que uh -huh. eran los capos del cartel de Cali. Más o menos eso es así. O sea, si tiempo. tú vives en Cali y eres exitoso y te mandan a hablar los Orihuela, ¿tú qué harías, irías o no irías? Pues creo que no les puedes decir que no. Ah, pues claro. Ahí, yo, yo, yo creo que ahí ya aplicaba la frase esa de... O copelas o cuello, ¿no? O cuello, ¿no? sí. Entonces, vas a tocar... Dices que tocó en una fiesta de los capos y les dices que no. No, definitivamente. Muchos artistas, de hecho, han pasado por lo mismo que luego los acusan. Pues no es que ellos también sean narcotraficantes o delincuentes. Ellos simplemente los contratan, cumplen un contrato. De hecho, yo sé que los llevan... Eh, tapados de cara sin celulares, o sea, ellos llegan a lugares donde no saben que están vuelan y todo y ni entienden. Pablo Escobar donde... no llevaba a todos los del Chavo del Ocho a las sí, fiestas de sus sí, hijos. Sí, sí, sí, a los Tigres del Norte creo que sí, también. Sí, sí. sí, o sea, la verdad es que, pues también tienen su corazoncito y les gusta la música, ¿no? Y si se pueden dar el lujo de pagar, tú imagínate que te voy a festejar tu cumpleaños y traigo al grupo Nietzsche. Este, no me vas a decir está que difícil. no. Vamos a suponer que tú haces roles de canela. Y luego viene un narco y dice, oye, vándeme mil, mil roles de canela. Por o sea, los, supuesto. Les dicen, es que le vendiste. Pues. Y así se los voy a dar más caros, nada más de pura emoción. Eso le debe haber pasado a Jairo Varela. Así es el mundo, chicos. Y pues tristemente esto no se puede eh, medir, ¿no? Y, y pues sí, si sí, entras en conflictos como en este caso, seguramente sí le dijo que no a alguien de ellos y no descansaron hasta meterle un susto, ¿no? Finalmente, el 8 de agosto del 2012, a los 62 años de edad, muy joven, creo yo, muy, muy joven, muere de un infarto en el baño de su apartamento en un edificio en el sur de Cali. Varela era considerado como uno de los mayores expositores de la salsa en América Latina. Yo creo que esta, esta palabra está equivocada, no era, es. Va a seguir siendo, aunque él ya no esté, pero su legado musical existe. Sí, queda así. Y creo que va a estar siempre, ¿no? Entonces... Sí. Pues un poquito, un poquito la forma de mostrarles, chicos, eh, a este gran grupo y a este gran compositor. Ya luego les platicamos, si se puede, en el siguiente programa, ya les platicamos un poquito la historia ya más incluida con el grupo. Pero bueno, yo quise platicarles porque el documental me encantó. Se lo recomendamos. ¿Cómo se llama? Sí, hay que buscarlo. A ver si lo encontramos. Se llama Busca por Dentro con Jairo Varela. Jairo Varela. Uh -huh. Búsquenla, chicos. Y pues esta canción, que es la, la última, despídase, maestro. Gracias, gracias, Pavel. Un honor, Pavel, que hayas estado hoy con nosotros. A ver si, si nos toca otro contigo. Y si no, pues, nos veremos pronto. Sí, ya, ya es, saquemos cosas en común. Es mundo. Es mundo. <risa> nos, da, sí. nos vamos a seguir encontrando seguramente. Chicos, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Gracias al señor Sergio Funk, porque, como siempre, nos tiene aquí trabajando. Ya, no, ya me dijo que si nos está escuchando al final, Ajá. que le mandas saludos a su querido bebé. Ah, eso. <risa> eh, bueno, eso me lo inventé yo, pero seguramente sí te manda <risa> Bueno, tiene iniciativa Ah, <risa> oh, por favor eh, Dice Marianita que sí, que ya nos escuchamos mejor Nah, ya supimos por qué no nos escuchamos bien, Mariana, ya Déjalo así Ok, y saludos a todos los que tienen ganas de regresar a clase, chicos Confíen en que nos falta menos, eso es un hecho Entonces, eh, ya platicaremos de esa vuelta. Y si no, pues nos vemos mañana. Desde luego. Por, a las 7 de la tarde por Amfibios. Son. Son. En, ¿En anfibios Facebook. Radio, <risa> en Facebook. Ok. Última canción del día, chicos. Se llama A Prueba de Fuego. Es la canción que él escribió mientras estuvo encarcelado. Fíjense bien. Hay que decir siempre. Soy parte de la solución. No del problema. Vámonos con eso. Avanti. Cuídense. Pónganse cubrebocas. Valga la pena, que aprende a querer porque termina tu entre cadenas y un canto de amor acaben llanto en tanto, tanto llanto, aprender a vivir entre el no odio xenófobo, grosero, que sodió pie para sacarte yo de mi origen pueblero, te llevarlo poder en alto en lo más alto.